Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, eh, Hugo, eh, integrás el nuevo colegio de árbitros de la Liga Cultural. Eh, a ver, eh, contanos de qué se trata esto, eh, cómo te llegó el ofrecimiento, a ver. Eh, sí, bueno, nosotros estamos en el colegio, estamos digo, con, con el Vasco de Escochida, sí. eh, no por ser ex jugadores, sino por nos invitaron a ser parte de la mesa directiva de la Liga y desde ahí fuimos designados... A, a tratar de conformar este colegio que, por los comentarios de, de clubes y de algunos árbitros, era totalmente necesario recrear lo que se hizo hace unos 4 o 5 años atrás, ¿no? Uh -huh. Donde, bueno, no, no se llevó a buen puerto por distintas situaciones y la idea, es bueno, es conformarlo de vuelta como se hizo esta semana y tratar de corregir lo que, entre comillas, se hizo mal para que tenga eh, continuidad en el tiempo, ¿no? Esto. Claro. Así que, bueno, así viene la invitación, eh, la aceptamos con el Vasco, creímos que era un desafío importante, lindo. Eh, los que estuvimos en el fútbol y en algún momento fuimos críticos en algunas situaciones, me parece que cuando tenés la oportunidad tenés que meterte, si no, de afuera eh, es todo fácil, ¿no? Claro. Así que, bueno, tuvimos esta, esta posibilidad y acá estamos intentando empezar a transitar un camino no fácil, eh donde, bueno, ayer en la conferencia resaltamos en mi caso, la necesidad de lograr un consenso, eh, un consenso que va a ser necesario también para dentro del colegio, porque eh, hay que decirlo, y ahora, y no es malo decirlo, de que no pensamos igual. Eh, sí tenemos un mismo objetivo, que es tratar de mejorar eh, el arbitraje en la liga cultural, y por ende, mejorar el fútbol. Pero bueno, la forma de llegar a ese objetivo, por ahí... Eh, Hoy por hoy no estamos coincidentes, bueno, por eso que el desafío no solamente es consensuar con árbitros, con las distintas agrupaciones, sino internamente también, claro. así que es bastante complejo. ¿Y, y qué, qué, de qué se va a encargar el colegio de árbitros? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál va a ser la actividad? Eh, que va a ser? El colegio va a tener injerencia, y cuando digo injerencia, no uh -huh. es imponer, sino que es proponer. Uh -huh. En lo que hace a la capacitación teórica, el, o sea, el saber las reglas de juego, en lo que hace la preparación física, evaluaciones, eh, designaciones, eh, una tabla de mérito que hay que confeccionar para ahí tener eh, los árbitros que están en condiciones de dirigir determinados partidos. Uh -huh. eh, estamos intentando eh, implementar la figura del veedor para evaluar los árbitros en el campo de juego y hay tener más elementos ¿no? para para definir alguna situación determinada. Uh -huh. eh, también bueno ese veedor va, va a tener esa posibilidad de, de tratar de corregir la parte técnica o por ahí cuestionar la parte física y también bueno tiene la posibilidad de, de hacer algún informe anexo al Tribunal de Disciplina en caso de que vea que el árbitro no se comporta como es como es adecuado. ¿no? Ah. Así que más o menos esos son todos los temas que, que involucraría el colegio eh, y que los árbitros están de acuerdo, tuvimos la posibilidad ah, de... bien. Eh, sí, sí, sí. Te iba a preguntar sí, eso, están, si los árbitros estaban de acuerdo con esto. Están de acuerdo en ah. tener en cuenta estas pautas de trabajo ah. estar atentos a esto que... te de 100. Sí. Ahora lo que tenemos que consensuar es cómo corregimos un árbitro, eh, en qué ámbito lo corregimos, de qué forma, cómo hablamos con ellos para realmente tratar de, de que ese error en que, que pudieron haber cometido no se cometa más. Sí. Y esa es una de las diferencias que vamos a tener para adentro. Claro. Eh, eh, eh, Hugo, eh, ya empiezan a elaborar digo el próximo fin de semana, ¿ustedes van a designar los árbitros? ¿Cómo lo van a hacer? Sí el, el colegio empezó a trabajar ya ayer uh -huh. donde nos parecía que era conveniente y yo creo que la mecánica tendría que hacer esa eh, ya había designado en la fecha anterior que se suspendió por la situación que todos conocen sí. eh, se mantuvieron todas las ternas eh, que ya estaban definidas uh -huh. este, en este caso fue así. Eh, y en los próximos el próximo fin de semana, sí eh, la idea es que el colegio tenga esa injerencia o esa propuesta hacia las agrupaciones de qué árbitros creemos nosotros que tendrían que estar dirigiendo determinados partidos ah, y, y, y no va a ser por sorteo, digo, ustedes van a el colegio, va a designar eh, los mejores árbitros para los partidos más importantes una cosa así, un resumen eh, sí, no, no tratamos de decir no decir importante, sino distinto no porque hay, hay partidos con una conflictividad distinta ah. por los equipos que se enfrentan por las condiciones de los estadios donde juegan uh -huh. así bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas esas y ya te digo, eh, no, no va a ser una designación más allá de que bueno esa puede ser la palabra que salga pero va a haber una propuesta, unida y vuelta con las agrupaciones que hoy son los que conocen verdaderamente la característica de cada árbitro uh -huh. malo sería que más allá de que en el caso nuestro, con el Vasco, vamos todos los domingos a la cancha, a distintas canchas, sí. pero eh, por ahí hasta ahora íbamos a ver el partido. Ahora más vamos a tener que ir a ver al árbitro, claro. que es totalmente distinto. no mm. Por eso que hoy no, no conocemos en detalle eh, calcular que hay, con las distintas agrupaciones, casi 150 árbitros y líneas y auxiliares. Mm. Eh, es imposible conocerlo a todos. Las agrupaciones creo que tienen el, la posibilidad de tener más, más en claro quién es quién, Por eso que en, en, en la propuesta del lado mío sería esa, ¿no? De proponer lo que nosotros creemos puede ser, pero que las agrupaciones devuelvan realmente si están de acuerdo o no. Ah, va a ser un ida y de vuelta con las agrupaciones, bien. Bien, bien. Así. Creemos que lo más es lo más saludable, ¿no? Eh, pero bueno, es una cosa que te reitero eh Y quiero dejarla en clara, porque seguramente algún árbitro está escuchando, eh, de que internamente va a ser también una cosa a tratar de consensor para adentro. Claro. Porque hay distintas con respecto a este tema. ¿Y ya definieron cómo va a funcionar el colegio? Digo, son cinco integrantes, que las diferencias que las van a poner a votación, o no, o va a tratar de que sea todo por consenso. ¿Cómo, cómo va a funcionar? Bueno, eh, por una formación personal, ¿no? Sí. Eh, del desarrollo de mi vida, fue siempre un gremio. Eh, yo creo que el consenso, yo defiendo el consenso, el debate, sí. el diálogo, no cansarnos de hablar, en uh la -huh. mi opinión, y llegar a un consenso. Eh, sería feo tener que imponer una mayoría, uh -huh. eh, por lo menos en, el, en mi pensamiento, que bueno, me designaron dentro de, del colegio como presidente del colegio, uh -huh. eh, y me parece que no, no tengo esa intención de imponer nada, en ninguno de los temas que te plantee. Si no se puede consensuar, eh, veremos en ese momento la salida que le encontramos, ¿no? Pero pero la idea es esa. Ahí el tema del sorteo me preguntaba. Sí. va eh, eh, hablando con distintas que eh, distintas personas que están dentro del arbitraje o dirigentes, eh, lo veíamos como un azar que no no tiene sentido, me parece. Uh -huh. Que toque un árbitro determinado en un partido, como decía, no más o menos importante, sino difícil eh, y no esté a la altura y cometa un buen error. Claro. porque exponemos una persona que por ahí hasta después no dirige más mm, sí, eh, sí. pasa eso así que bueno esos cuidado de tenerlo sí claro. eh, eh hugo y los clubes están de acuerdo con la conformación del colegio sí ah. eso sí hay una unanimidad en eso bien eh en en conformar este colegio eh, ven con preocupación un montón de situaciones que se estaban dando y eh, sabemos que no es un problema local eh, no. el problema del arbitraje sí. el tema del arbitraje y el cuestionamiento al árbitro. Eh, está en todos sí. nosotros que vemos fútbol por televisión nacional, internacional sí. eh, ves cosas que vos decís, no puede ser que esté pasando esto. bueno, pero pasa, por eso que no es exclusividad nuestra, pero sí, mm. bueno es el, nuestro desarrollo está casi que tenemos que tratar de mejorar un poco la, esta cuestión no mm. eh, en la bueno en la liga hay un, nos encontramos, este es un tema por ahí ahora me paro como parte de la mesa directiva, que también hay un montón de situaciones que hay que resolver Creemos que se está creciendo mucho la liga en lo que hace a instituciones, pero la infraestructura no acompaña ese crecimiento de instituciones. Y estamos teniendo problemas en ese sentido también. Ah, bien. Eh, así que, bueno, es un tema también que vamos a tratar, es una liga de las más grandes del país, lo ¿no? que ah. hace a extensión geográfica y cantidad de clubes. No hay una liga tan grande. Eh, tener en cuenta, bueno, en su momento teníamos Punto Unido el 25 de mayo, que se fuera la liga de Catriel, ahora tenemos Santa Isabel. Son ah. distancias tremendas. Eh, ...para lo que es nuestra provincia, lo que es nuestro fútbol, ¿no? Sí, sí. Por eso, bueno, que me parece que habría uh -huh. que instalar el debate, por lo menos... ...que uno no sé si el momento o no... Uh -huh. ...pero sí de pensar a otra estructura del fútbol provincial. Así, bueno, también vamos a tratar de, de suma ...y la idea es proponer desde la experiencia de exjugadores... ...que hemos padecido o, o disfrutado un montón uh -huh. de situaciones... Eh, tratar de volcar eso, de proponer, de proponer de tirar el tema, de que lo analicemos, lo debatamos. Bueno, si prospera o no, después bueno, será otro tema, ¿no? Claro. Bueno, lindo desafío, eh Hugo, ahora que estás jubilado, eh tenés más tiempo. <risa> <risa> eh, che, Hugo, bueno, gracias por estos minutos con Kermés como siempre, ¿no? Va, no sé si quedó algo que quieras marcarnos. Eh, no, no, de que, bueno, ya te decía, de, de esa visión que tenemos, sabemos que el, el problema del fútbol no es uno, no hay un solo responsable, sí. sino que somos todos responsables. Sí. Eh, el fútbol tiene protagonistas y tiene roles definidos, pero en el fútbol nuestro, tan amateur como tenemos hoy, que no podemos despegar de eso, eh, esos roles muchas veces se confunden, porque el que marca la cancha, infla la pelota, le paga los árbitros, eh, por ahí hasta tiene que dirigir porque no tiene técnico, sí. y eso esa mezcla de roles te lleva después a tener, eh, el, no sé si... el la, la, o querer imponer algo que debe ser el árbitro cuando juega el partido, que debe ser el policía, que no te dejan de la cancha. Y eso me parece que también hay que tratar de mejorar. Eh, por eso es pedir participación en los clubes, que haya más gente que pueda colaborar, y que el que marca la cancha, marque la cancha. El que imple la pelota lo haga así, el dirigente que sea dirigente, el árbitro que lo dejemos ser árbitro. Y parece que por ahí va a empezar el cambio profundo que necesitamos, ¿no? Que cada cual eh, cumpla su rol, dentro de lo que es el espectáculo del fútbol ¿no?